a empezar con una gran noticia, el futuro se acerca, pero se acerca con el juicio final, Josep Guijarro, ¿qué va Buenas noches de nuevo, en efecto, aquí hemos asistido a unos cuantos... Digo, uh... irónicamente, eh, con una buena noticia.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 No, entre medias no. Ah, Incluso vale, vale. hemos sobrevivido a los, a los mayas. Eh, y te recuerdo Boris Christophe en el 88, Siragusa sí, en el 88, así, 88 sí, sí. Todo Dios en el 2000, sí, otros tantos sí, sí, en el 2012. En el la profecía 99, maya, el fin los vikingos... Del, del mundo en el 99, ¿verdad? ¿Es verdad? Mira, si pero, pero, pero, Dan, ya sobrevives a todos. Pero yo no, no pretendo uh, hacerme eco de una nueva profecía para el 2020, ya os lo digo, sino de un estudio científico.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 cuánto duraría el telón de acero. Y averiguó que para entonces, cuando él estaba paseando, el muro tenía ocho años de antigüedad, y teniendo en cuenta que ese era un momento más de su historia, que no había pasado nada específico, empezó a calcular lo que llamó el argumento Delta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 consecuencia del ser humano en la Tierra que sea definitivamente el que acabe eh, con nuestra existencia encima de este planeta 5.100, Con... 4.500 años, según la estimación de estos dos científicos. Con Almadía Rosabie, entonces, eh, un tipo alto nos dice que él no le acepta esto del juicio final porque es ha forado. Manuel Carvallal. <risa> <risa> Carvallal, antes mencionábamos unas declaraciones de un astronauta. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Ahora. Sí, sí, sí. Es muy, a mí me... me yo presto mucha atención cuando se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 No, no, evidentemente, esto no, no es una no, vendehumos. Lo digo porque antes en el debate, has insinu bueno, insinuado, ¿no? Has dicho al, al <risa> claramente <risa> Uy, que quienes apostaban por esto eran vendehumos. Pero, eh, pero lo que se dice en el debate no, no, queda en el debate, eso las vegas. <risa> ah, <risa> vale, pero, vale. unas cosas No, también? no, y lo sigo diciendo. <risa> yo, yo sé porque tú sabes que a nosotros, a ver, nosotros ya tenemos una cierta edad.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 Panel Sturrock, Informe Condon, Informe Cometa, sí, si fenómeno, ya se, rin, se rin, han rin, hecho estás 50 Estás hablando de los años 60, de los años 50, no, de los yo, años 70. Eh, eh, pero te estoy hablando del Cometa, que es de hace cuatro días. Bueno, ya pues o sea, bueno, han, han, han pasado 20 años. Evidencia la realidad del fenómeno OVNI, no de las visitas extraterrestres. Vamos a dar ovni. alimento para los conspirativos, ¿eh, Juan José Enchez Oro? Vamos a hablar de la modificación del clima.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 En Francia hay Barans, o sea, que hay mucho Barans. esto de españoles, o sea, en Cataluña? Se <risa> ha quedado, te ha gustado. Sí, hoy, oye, ¿no? que, que estás insinuando, güey. Es que me ha hecho pensar. Es Madre que soy tía. políticamente muy incorrecta. Bueno, Yo el sí, no. único barán que conozco sal el Real Madrid, y ese sí que bueno, que además hoy tenemos un título más. Bueno, el la... año... ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? que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 programa. Buenas noches. Saludos. Qué malos.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 Ostergottland. ¿Cómo? Ostergottland. Pues tampoco es tan difícil. ¿no? A ver quién tiene Oster narices Gotland. a decir el gentilicio. Ostergottlenses. Ostergoplanos. Ah, pues <risa> Ostergoplanos, sí. Bueno, pues esta, esta roca...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 Ondas. pues según esto pues no nada ¿eh? sí, sí, sí. yo, yo si sí lo oigo se sí, está colando algo parece a veces fíjate, parece el rumor o, o del mar que, no parece o el o rumor del mar auriculares, eh, pero bueno. señales sí sí sí cuéntame pues, lo que hay eh, la, la un... universidad de, de Uppsala sugieren que lo que relata esta esta roca la piedra rock es un parecen olas es un... que parecen olas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 Hasta aquí la tertulia Zona Cero que ha finalizado con uno de los misterios clásicos, Los Manuscritos del Mar Muerto. Con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal con Josep Enquijarro. Gracias. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.